La victoria 83-74 de San Martín de Corrientes Que le vale el título, un lindo título Y que lo clasifica la Liga Sudamericana junto al Instituto, el equipo local Y habrá que esperar San Lorenzo Claro Hay que ver qué pasa, eso es lo que decía Fabi En eh, los últimos días del te famoso tercero Hay que ver cómo se termina el tema de la clasificación por Entre la Copa y el ganador de la Liga Así que bueno, va a haber que esperar San Lorenzo sacó un buen tercer puesto Que quizás... Puede sí. darle la clasificación a la Liga Con sabor a poco pero se quedó con ese tercer lugar Y en una semana en la cual eh, Comienza este método nuevo de FIBA Clasificatoria de los Mundiales Con las ventanas Y justamente Argentina estará Debutando el día jueves en La Rioja Contra Paraguay Y por eso nosotros vamos a estar charlando con Javier Martínez Que en un primer momento Había sido convocado para formar parte del partido Pero finalmente lo será como segundo asistente o así sea, Javier, ¿Cómo estás? la gente todo muy bien sí, así como como si sí, me habían convocado en realidad ya antes la de la convocatoria había hablado con un dirigente me pidió para para jugar esta ventana y me dice que, que no que me no, y ya me no, pensaba que me agrandamento ya querían jugar otros chicos y que sí prácticamente como que dice me auto auto nombré como si, fuese, eh, si querían ayudar eh, si querían algo de mí que podía colaborar en el cuerpo técnico sabiendo que ya estaba nombrado el naturoño eh, técnico y mi mejor amigo que es técnico también acá de eh, un club de Asunción estaba nombrado como asistente así que prácticamente voy como un asistente empezamos prácticamente hace 10 días a entrenar Bueno, la verdad que como tratamos de aportar del lugar donde donde pueda y bueno, mañana mismo ya estamos partiendo rondo a, a Córdoba donde vamos a dar un amistoso y ahí para La Rioja ¿Tuviste algún problema con la Confederación Paraguaya? Mira, eh, más, más, más que, no, no, no es un problema personal existen ciertas cosas que la verdad que perder el tiempo nombrar eh hay cuatro jugadores eh estamos aquí en Araujo yo y un chico que está jugando él tenía en Carmen de Patagones creo que en el equipo de Facundo casi, que se llama eh el Junior Peralta ocupamos plaza al extranjero siendo siendo para allá digamos bueno, pues hay una situación que nos llegó digamos donde solamente cuatro personas o cuatro jugadores estábamos limitados no solamente a nivel deportivo sino también a nivel laboral digamos hubo miedo y vuelta ahí con la conservación pero eso era a nivel de clubes eh la nivel de selección también me la convocatoria acá más que decidió que no no quería y no no vivía oportuno ni tampoco cambiaría algún que resultado eh mi presencia como jugador así que cuando estoy estudiando también terminando la nueva voz en Argentina no Eh, me pareció una situación muy grave que ellos aceptaban que de hecho aceptaron de que, de que serme parte del cuerpo técnico de poder así empezar de abajo y agarrar experiencia en esto que creo que va a ser un laburo a futuro, no sé dónde, si acá en Paraguay si como la posibilidad en un futuro de vivir Estoy en Argentina pero eh, al estar estudiando también y terminando el enneado para mí una oportunidad única en donde en donde nos quieras aprovechar esta experiencia como segundo asistente en la selección de Paraguay de cara a lo que serán las ventanas eh, ¿hace que tu final como jugador esté cerca ya o, o vas a seguir jugando para Olympia Kings? mira siempre me iba haciendo una profesionalmente de rebata sabía claro eh, no tenía no tenía para nada claro Eh, el presente que iba a venir a jugar sí tenía como una opción de venir a sentarme de nuevo a mi país después de 15 años a en Argentina eh, de ver que lo que iba a hacer yo quería estar en mi judío en que, más ya que soy contador de profesión o sea, contador eh, recibido, nunca ejercí la profesión y la verdad no me veo como contador ni bajo ningún otro tipo de trabajo en un cumpliendo otro tipo de la ver que no se adentro de una cancha básica, ¿verdad? Cuando vine y, y el índice aquí me pidió tenía la idea de jugar, porque yo quería jugar a la universidad americana en un principio hasta allí mismo, la idea era que soy una y me sube más fuerte técnico ese como jugador, pero bueno, eh, ya he sabido de que encontré una persona acá que me bajó muchísimo prácticamente en su totalidad, el dolor de que tanto padecí durante muchos años por pues, mi corazón de la rodilla y una cosa llegó a la otra, me empecé bien empecé a entrenar y, y volví a un nivel conociendo la deficiencias y sabiendo la deficiencias que hay acá en Paraguay en todo sentido, a nivel de día a día, a nivel deportivo, a nivel de competencia a nivel de viaje que si no existe, entonces era una situación ideal grande decir bueno, pruebo este año a ver cómo me va y veo que bueno, eh, alcancé dentro de lo que el, el medio acá de, de Paraguay que por cierto ha subido bastante eh, otra vez con un protagonismo a mi edad digamos que era empezado hasta, hasta, por, hasta por, por mí mismo ¿no? entonces eh, a mitad de año cuando teníamos campeón del de primer torneo acá se fue prácticamente de marzo a noviembre y a mitad de año, junio, más o menos cuando salimos campeón, ya me pidieron para renovar un año más y que a partir de febrero del 2018 agarré la coordinación de todo el club en cuanto a mi maje inferior y bueno, tengo la suerte de, de, de, de poder seguir un año más eh, hasta el 2018 como, como jugador y también incluyéndome en lo que todo estudiando como te dices, coordinando toda la, la mini también básquet y anteriores del club, así que, eh, la realidad era que era impensado de que, de que podría haber seguido jugando, pero bueno, era una forma de sentarme y, y de colaborar en un principio, y, y, y la realidad y la actualidad me hace de ver de otra manera las cosas, y yo también que aún me estando activo a este nivel semi-profesional, o que sea, si se quiere decir amateur, eh, lo puedo hacer tranquilamente, de hecho tuve opción eh, en un equipo de liga de, de sumarme en diciembre eh, tuve una opción de un buen equipo y, y, y resistí porque veo que juegue poco, poco mucho el tema del los viajes el tema de la exigencia el tema de tener que mover toda mi familia para empezar de cero en una nueva ciudad la es que se me va a complicar mucho y, y bueno, decidí seguir acá donde cuando me dejó un corriente tenía pensado estar que acá hay una función bueno, hasta ahora lo sigo haciendo y contento por, por la actualidad eh, tanto deportiva que, que hicimos en el año como también en el laboral. Claro, ya que lo mencionás recordemos que olimpia Kings hizo historia porque eh, ganó el grupo D de la Día Sudamericana y después jugó semifinales haciendo consiguiendo un triunfo, la verdad que para el recuerdo, no ahí en Río de Janeiro, me imagino que el balance es positivo de esta experiencia internacional del equipo. Sí, no, la verdad que fue, eh, fue ético lo que hicimos, nosotros como equipo estábamos convencidos que estábamos a la altura de, de competir en estos semifinales, eh, pero bueno, nos agarró en un buen momento. Se eh, dio una situación en, en, en Paraguay en el equipo que fue de Olympia Pinde, que como muy pocos años eh, se jugó un torneo de casi ocho meses, y como muy poco equipo se mantuvo, el 90 y 95% principalmente de los nacionales en el plantel entonces con, con el cuerpo temido que, que teníamos eh, nos habíamos confiado poder no solamente ganarlo tener los objetivos que era salir campeón de la de la que lo hicimos, sino que el primer objetivo era que eh, era más o menos una obligación muy viable, más allá de que podamos en la altura de, de clasificar en esta primera ronda de la Ligación Americana Cuando logramos eso, nos pusimos a trabajar ese último día confiados de que, que teníamos los extranjeros para competir y que en su mayoría de los nacionales que estábamos éramos prácticamente una avaso de la Selección Paraguay también. Entonces, nos fuimos confiados, pero eh, la realidad era de que nos fuimos a, a competir. En algún momento íbamos a pensar de que íbamos a ganar a Flamengo en el primer partido de local... Eh, siendo ellos el local, ¿verdad?, y en el segundo partido, que creo que, que se suprime un poco el regalo del primero contra el mundo, y nadie ha abandonado de, de, de hacer más historia otra vez y de llegar a una final de la liderazgo americana. Pero bueno, eso sirvió para que lo, lo, los dirigentes ya estén armando y pensando, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque de hecho, al salir campeón de Estados Unidos este año no va la acción mejor de la liderazgo americana en el 2018, ver si hay alguna posibilidad de jugar una Liga de las Américas. Entonces ya los que están planeando. El club también va para, no es la misma cosa jugar en cualquier club, en un club que tiene fútbol y que tiene tanta tanta historia como la Olimpia. Es como jugar en Boca o en San Lorenzo o Almagro. O sea, eh, hay otra repercusión. Y, bueno, por cierto, hemos, hemos terminado bien el año y el, la victoria que tuvimos con Flamengo trascendió no solamente a nivel a nivel bajo y, y hubo una hermosa repercusión y, y creo que a muchos de los chicos que, que por ahí pretenden hacer carrera afuera no solamente en Argentina, le sirvió muchísimo ¿Qué nos podés contar de este Paraguay que va a ser el rival de Argentina en el arranque de estas ventanas? Yo creo que a nivel sudamericano Paraguay sufre, lo que Argentina sufre a nivel Olimpiada, Mundial no América, lo que sea El tema de la espalda es, es fundamental hoy en día el tema físico eh, es fundamental y nosotros carecemos por eh, eh, digamos por biología propia de nuestro país y, y al ser un deporte que no es profesional, no es masivo y teniendo solo 8 millones de habitantes, estamos entonces, en, en, en bajas condiciones de, de competir a nivel físico. Yo creo que los chicos han trabajado muy bien, hay un gran ambiente, eh, creo que también siguiendo la, la técnica de lo que logramos nosotros como limpia eh, Y bueno, los chicos están confiados porque al ganar los dos torneos y participar en el torneo internacional, es una de que en su mayoría... Eh, los chicos que participaban a nivel internacional están en este en este rostro de, de, de Paraguay eh, están convencidos que están a la altura de poder ir y competir después eh, lo hace que es muy lógico y, y la competencia interna que marca resultados ¿verdad? pero nuestra idea digamos es eh, ser competitivo estos dos partidos que van a ser difícil y como de los cuatro de los cuatro equipos que se han planteado nosotros empezamos a trabajar con vistas y sacarle ojo a todos dos partidos ni ni, menospreciar, ni ni ni creer que vamos a entrar a A perder por mucho o por poco eh, nuestra es tratar de de ganar y de competir igual igual con panamá y, y para que está trabajando sí. faltan faltan dos tres jugadores claves también tendrá titular una selección que no llevan en este viaje por por cuestiones permanente semana pero creo que para febrero y para mí también estaríamos mucho más completo y sumaríamos no solamente en puntos sino también en envergadura para ese entonces Ayer en todo red Sergio Hernández, el entrenador de Argentina decía que a pesar de estar confiado pues, a estas ventanas eh, siempre puede haber una sorpresa ¿Vos crees que Paraguay puede darle la sorpresa a Argentina acá en La Rioja? No, eh, como te digo para mí que hace muy lógico pero el base se juega cinco contra cinco eh, nadie se pensaba que nosotros lo hubiésemos ganado a nada, Flamengo pero otro tipo de competencia y en ese, en ese roster tenemos tres franjeros cosas que no se tienen en Paraguay y, y principalmente esos franjeros que vienen al equipo Paraguay generalmente son internos que es justamente lo de lo que te estoy hablando la escasez de, eh, de, de envergadura falla y estatura no eh, entonces por ahí a nivel selección Eh, nuestro activo por ahí es un, un poquito más bajo igual que el, que el 3 de Argentina y, y más allá de que no te da una seguridad eso de que vas a ganar o perder eh, yo apunto más a, a estar confiado a ver qué pasa se va a entrar a, a tratar de, de ganar de tener el respeto que se merece la la selección argentina y Uruguay también pero nosotros no el, el Paraguay Yo te digo eh, mi primera selección jugó en el año 96 en Maracaibo y, y ha cambiado muchísimo la mentalidad del paraguayo. Antes era un paraguayo escondido y todas las cosas, y más ya que por ahí por resultado no, no, no se obtuvo demasiado logro eh, eh, para rememorar, digamos, El, el, el día a día de, de, del chico hoy de paraguayo es mucho más abierto y mucho más confiado que años anteriores y, y bueno estamos estamos para eso y entiendo también eh, la humildad de Sergio de, al de decirle que cualquiera pueda una cualquiera que es una realidad pero yo veo más que mucho más lógico y más ya de la competencia interna eh, cada uno de, de los chicos que que que figuran en el roster de Argentina tiene muchísimo más force y, y el que, que el de Paraguay ¿verdad? pero aún así nosotros estamos confiados de que se pueda hacer una gran labor bueno y como contabas al principio del programa estamos hablando con Javier Martínez acá en uno contra uno Radio es especial enfrentar a la Argentina para un tipo como vos que estuviste muchísimos años defendiendo distintas camisetas en la Liga Nacional y que además venís de, de que te, te rindan un tributo homenaje cuando fuiste a jugar a un amistoso en Corrientes No que digo, para vos es especial también el hecho de justamente que Paraguay esté en el mismo grupo que Argentina después de tantos años gloriosos que viviste en este país y que hace poco justamente Regata de Corrientes te homenajeó. Sí, así mismo. Eh, jugamos un partido de acá. Yo la casualidad que nosotros nos para la Liga Sanamericana vino a Regata a jugar acá en Asunción y la actualidad de que un equipo donde yo me sentí muy, muy a gusto y identificado, y la actualidad donde estaba jugando en un equipo que iba a participar en un torneo internacional. La verdad que en este sentido estoy agradecido por, por la oportunidad de, de, del homenaje, y sí, es, es especial, no solamente porque Argentina, porque hay chicos inclusive como Javi Sánchez, que, que conozco muchísimo, que es compañero mío que está ahí, y si no de cruzarme y empezar a cobrarme también es lo que no en, lo que en futuro quiero hacer. Tengo muy buena relación más allá con, con Sergio, pero tengo una relación muy estrecha con, con Maxi Seidelman, que, que, que creo que agarró el, el, el cargo de primer asistente a no para más Silvio, no sé mucho de esa realidad pero empezar a, a incluirme en ese mundo más allá que el mismo deporte pero es con, con otro tipo de laburo y otro tipo de, de ida y vuelta con tus pares y bueno voy a aprovechar para este viaje en la rioja juntarme con Maxi y, y poder hablar muchísimo más que e intercambiar eh, opiniones porque Maxi aparte de eso hace cuestión de 5 años que es coordinador de, de, de mi campus campos que, que solo hace cada año y, y bueno para mí es Eh, una oportunidad única de empezar a, a acogar con ellos y, y especial también porque eh, uno nunca deja de, de, de sentir a feo donde tantos años viví y donde prácticamente me han tratado como como un nacional más más allá de la ciudadanía o del documento, eh, yo me sentí siempre como en casa y soy muy agradecido el hecho de, de poder volver al país y jugar contra la selección argentina Eh, para mí muy especial y, y todos los días se aprende algo y una oportunidad para que te también siga aprendiendo a ver. la última ya no te molestamos más eh, hablaba recién de que para esta primera ventana van a tener tres bajas importantes ¿podés contarnos un poco quiénes son los jugadores fi que finalmente no serán de la partida? ya que sos segundo asistente no no, no, no en, eh, en este plantel Guillermo Araujo que Javier, no quería responder, no quería responder dijo uno solo, dijo, dijo igual que no, algo dijo, dijo no, Guillermo Araujo no va a ser parte de este plantel, Guillermo Araujo que también conocemos muchísimo por distintos pasos por clubes argentinos, vamos a ver si podemos cerrar la, la nota como corresponde con Javier, que Muy justo bien. está creando una bomba, y es por la eso le estamos la... preguntando, a ver, porque este es el próximo rival, Franco, sí. hay, que ya, ya está, hay que concentrarse ya para La Rioja, es el día jueves, Argentina debutará justamente... En estas ventanas clasificatorias a China 2019. Hoy San lorenzo ya en San Lorenzo está entrenando el equipo Sergio Hernández. Mañana con atención a la prensa a partir de las 12.30. Y después ya se van para La Rioja, así que hay que estar pasarle todos los detalles a Sergio Hernández. Claro, y después mañana quizás podamos tener alguna otra nota con el próximo rival de Argentina, quizás. No quememos, yo creo que sí. Vamos a, a ver. Esta semana nos vamos a dedicar mucho a, a esta nueva clasificación clasificatoria. Eh, que ha impuesto FIBA, ¿no? Sí. Con muchas ausencias de jugadores importantes, la verdad que eh, hemos visto la lista de España, increíble, no hay... hay muchas bajas, hay muchas bajas y bueno, hay argentinos que eh, van a estar formando es verdad, eh también. distintas selecciones europeas, tenemos tres argentinos, tres, ¿no? que van a estar incorporados en distintas selecciones, una que es Ariel Filioa y a quien veníamos siguiendo a lo largo de toda la, su campaña en Italia, ahora en el Abelino que estuvo en el Eurobasket con una muy buena performance va a estar jugando para Italia Ariel Filoy, el Cordobés, eh, después tenemos a Joaquín Schutzmann que va a estar jugando para Israel y también a Fabricio Bay que va a estar jugando para Austria, recordamos que Bay además jugó eh, acá en Argentina claro, viste la camiseta sí, claro. sí. jugó en Sionista y un, eh, en Gimnasia Comodoro y surgió Eh, de Atenas de Córdoba, además para Argentina jugó el Mundial U21 que se disputó en el 2005 así es Bueno Javier, te, te decíamos la última pregunta y te llegamos a escuchar solamente que Guillermo Araujo es uno de los que no van a estar en La Rioja Exactamente te decía de la importancia de él de, no solamente en lo que pueda aportar a nivel de número sino obviamente en lo que te estaba comentando lo que más nos falta, un tipo de 2 metros 6 su experiencia donde poder depositar en el poste bajo garantía de punto de que quizá que es eh, fule o, o inclusive de, de forzar una doble marca y que otros compañeros estén libres para tomar decisiones para nosotros es, es agua en un desierto su presencia pero bueno tuvo bien un inconveniente personal de, de salud de su padre entendible y el otro que falta es Ramón Sánchez que, que tuvo, eh, no, no jugó con nosotros en Olimpia todo el año pero sí reforzó para jugar la Liga Sudamericana en Bolivia y en, y en Brasil, que nos fuimos y un chico que tiene muchísimas piernas y que en este equipo aún está en Liguero no era la primera segunda opción así que tenemos dos dos chicos que nos van a faltar que lo vamos a sentir, pero hay que tratar de cumplir con lo que hay, digamos... ...pero esperemos que, que en febrero puedan estar contra Panamá... ...porque, como te dije, ahí no jugamos la vida ¿no? ...claro, ese es el choque al, al cual apuntan para seguir en carrera, ¿no? Así mismo, como te digo... ...para mí el básquet es muy lógico, es más allá que... ...estar a la altura de la competencia... ...y tratar de entrar a ganar todos los partidos y hacer un un desastre... ...no es como un sudamericano, como era antes, donde el que fue a a Brasil, el que uno y Argentina, que ese día como tenía a jugar contra Chile, que más o menos era el rival a ganar, terminaba ya y ya estaba sin pierna prácticamente, entonces este tipo de ventanas, como la clasificación y la vida de vuelta de fútbol, la verdad que ayudan y es una buenísima idea para, principalmente para tener tiempo de, de, de trabajo y poder poder pensar un poco en el rival y idear y, y, y tener tu objetivo un poco más claro, alcanzarlo obviamente. Muchas gracias por tu tiempo, nos estaremos viendo ojalá en La Rioja, lo mejor para esta nueva etapa como segundo asistente de la selección de Paraguay, y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, para mí un placer como siempre, nos vemos en La Rioja así si es que nos cruzamos, un abrazo grande. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Javier Martínez. Eh... Vaya a La Rioja, no sé. Sí, La Rioja, Entendé. creo que acá hay una estación del sub de La Rioja, me parece. Eh, pero bueno ahí...